En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Es miércoles 20 de septiembre, le damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...y la dana que ha dejado intensas lluvias en algunos puntos del país... ...ha pasado de largo, ¿no? Nos ha castigado esta noche... Hoy vuelve la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento flojo y ascenso de las temperaturas. Alcanzaremos una máxima en torno a los 29 grados. Ahora la estación meteorológica de tele -Elch indica que tenemos 20,1 grados de temperatura. Y hoy tenemos que aplaudir la actuación de la Policía Nacional al detener a los principales sospechosos del crimen de Carrus. Ayer conocimos los datos de este asesinato. La víctima, un hombre de 69 años, jubilado, después de trabajar en una farmacia del centro de la ciudad, perdió la vida al ser apuñalado por supuestamente su hijastro y un amigo de este en la noche del domingo. La sangre en el rellano de la escalera fue clave para que los vecinos alertasen a los familiares y a la policía, que no tardó en detener a los principales sospechosos. También hoy les contaremos que más de 22.000 personas se inscribieron para obtener los bonos consumo en esta nueva campaña para incentivar las compras en la cuesta de septiembre. La mitad de los inscritos han conseguido los bonos, que suponen descuentos del 50%. La Asociación de Empresas Turísticas celebró ayer una jornada para analizar la situación actual y el futuro del sector en Elche. El presidente de la patronal, Rafael Blanquer, aseguró que las empresas deben creer el potencial del municipio para ser destino turístico y la hostelería debería poner fin al cierre de sus negocios en la segunda quincena de agosto. Los socialistas han pedido al equipo de gobierno y a la Generalitat que consignen los 3.200.000 euros previstos para construir esa pasarela peatonal sobre las vías del tren para unir el barrio de Altavix Universidad y que esta actuación se incluya en la compensación como compensación del Gobierno valenciano por la deuda histórica que tiene reconocida con el Che. Y en la crónica deportiva escucharemos más declaraciones de Sergio León, ya que los de Beque, Becase se vuelven hoy a los entrenamientos para preparar el encuentro frente al Burgos. Hay cuatro bajas seguras en el equipo y el jugador más destacado por sus dos goles, Sergio León, señaló en el programa Todo Gol que ha madurado y que se siente líder en el equipo. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Informativos en tele Radio Marca. Pues lo hemos dicho, el crimen del jubilado de 69 años en ya tiene a los principales sospechosos detenidos y ya están en Elche. Se trata de dos jóvenes de 19 y 21 años, uno de ellos es el hijastro de la víctima. La policía les acusa de asesinato y robo con violencia, los hechos ocurrieron. El domingo por la noche, los vecinos llamaron a un familiar de la víctima al comprobar que había sangre en el rellano de la escalera ante la entrada de su piso. Al llegar, la policía comprobó que el propietario estaba muerto y presentaba heridas de arma blanca en cabeza y cuello. Escuchamos a la portavoz de la Policía Nacional, Raquel Carpio. Los hechos ocurrieron sobre las 22 horas del día domingo 17 de septiembre, tras el aviso por parte de los vecinos de la víctima a un familiar suyo extrañados de ver sangre en el rellano de su vivienda, así como que este no contestaba las llamadas. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, hallaron el cuerpo sin vida de un varón de nacionalidad española y de 69 años de edad, con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta, presentando heridas contusas en la cabeza y de arma blanca en el cuello. Los supuestos autores del crimen huyeron hacia el norte del país con el coche de la víctima y utilizaron su tarjeta bancaria, lo que permitió a la policía del Che localizarlos en Tarragona y allí detenerlos 14 horas después del asesinato. ...que los autores estaban utilizando la tarjeta bancaria de la víctima y que la última compra se había realizado en la ciudad de Tarragona, por lo que solicitaron la colaboración de la Policía Nacional en esa localidad. Rápidamente... Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Tarragona se desplazaron al punto marcado por los investigadores de Elche donde, tras desplegar un rápido operativo, localizaron el vehículo de la víctima con dos ocupantes en su interior. Así pues, ambos varones fueron detenidos inmediatamente por la presunta comisión de los delitos de asesinato y robo con violencia. Uno de los detenidos es el hijastro, como hemos dicho, de la víctima, por lo que pudo acercarse a ella sin forzar la puerta de su piso. Por las pistas dejadas, el sospechoso, en compañía de su amigo, lo abordó en el rellano de la escalera para introducirlo a la fuerza en su domicilio, donde lo mataron y le robaron. Los detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial. Ayer fueron trasladados desde la comisaría de Tarragona a la de Elche. No abandonamos la crónica de sucesos porque también la policía local ha detenido a un hombre de 35 años por pegar a su... ...novia y a su madre delante de sus dos hijas... ...menores de edad de ocho meses y dos años... ...el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol... ...y con una actitud agresiva... ...este llegó a altas horas de la noche dando gritos... ...por lo que su mujer le dijo que bajara la voz... ...fue entonces cuando la golpeó reiteradamente... ...en la pierna y en la cara... ...la madre del varón, quien convivía en el domicilio... ...intentó evitar que continuara... ...pero también fue golpeada... ...finalmente la policía local... ...junto a una brigada de la Nacional... ...lo detuvieron... ...y se encuentra ya en dependencias policiales. Y ayer, Elche también convocó un minuto de silencio... ...para condenar los dos últimos casos de violencia de género... ...ocurridos en nuestra comunidad... ...concretamente en las ciudades de Orihuela y Castellón. Concejales del equipo de gobierno y de la oposición... ...se concentraron a las 12 del mediodía... ...en la Plaza de Baix para mostrar su repulsa... ...por estos asesinatos y su solidaridad... Con los familiares y amigos de las dos víctimas de la violencia machista. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues a ese minuto de silencio faltaron el alcalde y el concejal de Promoción Económica, porque ayer estaban también en Milán. ...para acudir a la feria de los componentes del calzado... ...nos cuenta esta noticia Iciar Martínez... ...muy buenos días, cuéntanos. Buen día Ros, Milán sigue siendo la capital del calzado estos días... ...y tras la feria de mi cama ahora ha abierto sus puertas... ...la de componentes línea PEL... ...donde participan 16 empresas ilicitanas... Por línea PEL se espera que pasen 25.000 visitantes de todo el mundo y especialmente de mercados internacionales como Estados Unidos, Francia o Alemania. Este martes han visitado los stands de las empresas ilicitanas. El alcalde Pablo Ruth junto al edil de promoción económica Samuel Ruiz, donde han puesto en valor la competitividad de las firmas de Elche en el mercado internacional tras la finalización de este evento, las empresas acudirán a Futurmoda, cuya próxima edición tendrá lugar en Filalacant los días 18 y 19 de octubre. Gracias, ICIAR. Esta es la crónica y estas son las declaraciones que envió ayer el alcalde desde Línea Pel. Pues hoy en Línea la feria más importante del mundo en materia de componentes del calzado y textiles, acompañando a los 16 eh, empresarios, las 16 empresas ilicitanas que tienen presencia aquí. Al fin y al cabo, el Che es todo esto, ¿no? el Che es innovación, el che es competitividad, el che es diseño, el che es moda, el che es compromisos también social desde la empresa y el Che es una marca, una marca que tenemos que llevar al mundo. Por eso es tan importante que los que estamos en el servicio público estemos hoy acompañando a los empresarios ilicitanos en su apuesta decidida por todos estos valores. Adelante empresarios, adelante ilicitanos, contáis con nosotros, contamos con vosotros. Sin duda, el calzado y sus componentes han conseguido después de décadas de trabajo crear esa marca de calzado para Elche, algo que no han conseguido de momento las empresas turísticas. Es lo que se puso ayer sobre la mesa. AETE organizó una jornada para hablar de lo que le hace falta a Elche para convertirse en un referente turístico. El presidente de la patronal, Rafael Blanquer, ha destacado que el primer paso es creérselo, ya que Elche dispone de multitud de atractivos como playas, culturas... ...y esos patrimonios de la humanidad... ...en este sentido señala que las empresas deben invertir... ...y ha hecho hincapié en la hostelería... ...porque dice que no es viable... ...que todavía continúen cerrando... ...en la segunda quincena de agosto. Lo decimos, las empresas tenemos que invertir... ...las empresas tenemos que creer... ...yo soy muy crítico en esto, muchas veces... Queremos traer visitantes y un domingo no hay un restaurante abierto. El 15 de agosto cerramos los restaurantes, entonces eso es parte de invertir, es decir, no quién es primero la gallina o el huevo, pero creo que hay que... no, yo abriría si hubiera gente, pero si no abrimos no hay gente, es decir, pues no sé si el ayuntamiento o alguna institución tiene que hacer algún apoyo, pero si queremos ser turísticos no puede ser que el domingo para ir a comer te tengas que ir a Santa Pola. Informativos en TeleElch Radio Marca. Ya hablamos de la oposición de los socialistas. Ayer convocaron rueda de prensa para hablar de distintas cuestiones. Dos de ellas. Primero, los socialistas aseguraron que Chimo Puch no engañó a la ciudadanía, como afirmó el Partido Popular en el tema del canon de saneamiento. El portavoz socialista Héctor Díez explicó que nunca se habló de suprimirlo sino de aplazarlo por un año. De ahí que ahora el recibo del agua sea más caro. Por ello, los socialistas van a enviar al Pleno de este lunes eh, una moción en la que se pide que se prorrogue el aplazamiento de este canon por un año más y a las familias con rentas más bajas que se les perdone el pago de los atrasos de este canon. Está lo que va a proponer al Pleno y lo que decimos es algo muy claro. Era un atraso y, por tanto, lo que hay que hacer es... A aquellas familias que tengan rentas superiores a los 30.000 euros aplazárselo para que esa vuelta del canon de saneamiento y el pago de lo atrasado se amortigüe en la medida de lo posible pero somos partidarios de que a las familias con rentas inferiores a 30.000 euros se les exonere de pagar los atrasos del canon de saneamiento y hubo más exigencias el PSOE Pide al equipo de gobierno y a la Generalitat Valenciana que consignan los 3 millones, algo más de 3 millones 200 mil euros para construir esa pasarela peatonal sobre las vías del tren con el fin de unir el barrio de Altavix Universidad. Además, se ha preguntado dónde está el millón y medio de euros del presupuesto para los proyectos del solar de Highton, ese palacio de artes escénicas, y del Molí del Real, que estaban previstos en el presupuesto de este año del Ayuntamiento. El proyecto de la la peatonal sobre las vías del tren dice que lo dejaron ya atado, a, eh, prácticamente listo para ser licitado y que podría incluirse... ...dentro de esos proyectos... Eh, ...como compensación de la deuda histórica... ...que la Generalitat Valenciana ha reconocido... ...que mantiene con Elche. Está, ha preguntado por escrito al equipo de gobierno... ...qué sucede con ese millón y medio de euros... ...que ya está presente en los presupuestos de 2023... ...y del que no tenemos conocimiento... ...han pasado ya tres meses de la toma de posesión... ...de este equipo de gobierno... ...tiempo más que suficiente... ...para realizar gestiones... ...y por tanto queremos saber... ...si es que ya no les interesa ese millón de euros... ...para ejecutar el proyecto de Highton... ...y si es que ya no les interesa... ...rehabilitar el molí Real... ...con ese medio millón de euros... ...que hay en los presupuestos de la Generalitat Valenciana actuales... ...y que si no se realiza ninguna gestión... ...ese dinero se va a perder... ...y el Che perderá ese, ese millón y medio de euros". Y ayer martes se publicó el listado de las personas que ya han conseguido los bonos consumo tras realizar el sorteo y es la primera campaña que se deja al azar. En esta ocasión el 50% de los registrados, que fueron 22.000 personas, han conseguido esos bonos consumo para comprar en el comercio de proximidad del municipio. A partir de este mes de septiembre, presencialmente fueron más de 220 personas los que solicitaron los bonos y cerca de un centenar los obtuvieron, es lo que nos comentó ayer la concejal de consumo, Caridad Martínez. 1.130 personas, con lo cual hasta el 30 de septiembre esas personas tienen para poder adquirir sus bonos y en caso de que no se agoten, a partir del 1 de octubre, Se irán adjudicando consecutivamente al resto de personas de la lista. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y ayer en la tertulia política del programa La Bielorita, la portavoz de Gobierno, Inma Mora, señaló que la próxima semana se convocará la Mesa de Movilidad para dar a conocer el estudio realizado para la implantación de nuevos carriles bici en el municipio y señaló que se implantarán desde el diálogo y el consenso. ...de este mes de septiembre se va a convocar esa mesa de movilidad... ...para dar cuenta de todas las actuaciones que se están llevando a cabo... ...en el tema de movilidad en nuestro municipio... ...y plantear aquellas, aquellos eh, nuevos carriles bici ...sobre los que se están estudiando... ...y sobre los que se quieren implantar entre, en nuestro municipio... ...porque nosotros en este gobierno municipal... ...formado por el Partido Popular y Vox... ...lo tenemos bien claro, una movilidad desde la libertad... ...desde que cualquier persona pueda elegir cuál es el medio... ...a través del cual se quiere mover en nuestro municipio... Carriles bici sí, pero carriles bici consensuados con aquellos que realmente entienden de movilidad en nuestro municipio. Y cambiamos de asunto. El Museo Paleontológico y Cruz Roja han organizado, organizaron ayer, unas jornadas sobre concienciación sísmica en las que se contó la historia del seísmo. ...de 1829... ...y es que... En el 21 de marzo de ese año... ...se produjo un terremoto de 6,5... ...con epicentro en Torrevieja... ...que dejó 390 muertos... ...en Elche... ...no hubo víctimas mortales... ...pero sí, muchos daños materiales... ...de hecho, la Basílica de Santa María... ...el Ayuntamiento... ...y la Calahorra... ...sufrieron derrumbes... ...a raíz del temblor... ...escuchamos a la geóloga y directora del MUPE... ...Ainara Berasturi... ...en Elche, Pedro Ibarra, en 1829... ...ya tenemos escritos... ...en los que hace referencia... ...a, a lo que ocurrió en el terremoto... ...en Elche no se detectaron eh, muertes... ...pero sí afectación... ...en lo que es en el Ayuntamiento... ...en la Calahorra, incluso... ...en Santa María, ¿no?... Con, ...como nos comenta Pedro Ibarra... ...pues incluso que alguna de las esculturas... Pues, sufrieron daños... ...y en el interior también de, de la Basílica... El terremoto podría volver a darse según los expertos ya que la ciudad está entre dos fallas activas y por ello el MUPE y Cruz Roja han organizado esas jornadas en las que hablar sobre concienciación sísmica es necesario en esta ciudad. Tenemos que aprender, no dejamos de estar en una zona con un riesgo sísmico elevado, estamos en, entre dos zonas, entre dos fallas totalmente activas como es la falla de Creviente y la de Bajo Segura. Tenemos evidencias, como comentaba, el tercer terremoto de 1829 que devastó determinados términos municipales y de alguna manera tenemos que comprender y saber qué es lo que tenemos que hacer en, en estos casos. ¿no? Lo más fácil que en ocasiones pensamos es salir corriendo de nuestras casas, pero tenemos que tener un poquito de conciencia y cuatro cosas básicas. ¿no? ¿Qué hacer cuando nos pilla en casa? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, estamos en, en un centro comercial o, por ejemplo, en un centro escolar? Y, por ejemplo, también cuando nos ocurre en la calle. Y es... Y hablamos eh, de ciencia y eh, de cómo se avanza gracias a las investigaciones impulsadas en la Universidad Miguel Hernández Delche. Un equipo de científicos del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria pues está desarrollando un modelo de piel humana Inervado mediante impresión 3D... ...para entender mecanismos causantes de diversas patologías... ...que afectan al sistema nervioso... ...y cuyos síntomas se manifiestan en la piel... ...la investigadora Asia Fernández... ...ha señalado que hasta ahora se ha utilizado piel obtenida por bioimpresión... ...para el tratamiento de grandes quemaduras... ...pero no se ha incluido hasta el momento en sistemas sensoriales... ...lo que se intenta en este proyecto es conectar... ...los dos sistemas, la piel y el nervioso con el fin de ayudar a entender los mecanismos moleculares responsables de las patologías en este campo. Y terminamos con un apunte cultural, porque el sábado comienza la decimotercera edición de la Semana baja, Dará comienzo por la mañana y se prolongará hasta el 30 de septiembre. Esta, pues, eh, esta semana incluye actos culturales, Y un ciclo de conciertos que pretende acercar a los ciudadanos la vida y obra de Juan Sebastián Bach, además de formar al público, como ha señalado el director del evento, Rubén Pacheco, musicólogo. Eh, siempre hemos tenido muy en cuenta dos cosas. Primero, hacer muy buena música y segundo, hacerla atractiva al, al público. ¿no? El hacer buena música con un compositor como Bach está... Esta es, es una cosa bastante fácil, ¿no? Y también darle un vestirlo, ¿no? Alrededor de, de Bach hay, hay otros compositores y otras. Y luego formar al público. Por eso para nosotros son muy importantes pues el concierto eh, familiar que haremos a, a las, el sábado a las 12 en, en Las Clarisas. Pues en ese concierto familiar del sábado en Las Clarisas contarán con réplicas de los instrumentos originales de los siglos XVII y XVIII y a pesar de que todas las entradas serán gratuitas en los conciertos que tengan lugar en el patio de los Naranjos de Las Clarisas se tendrá que solicitar entrada en la taquilla del Gran Teatro por cuestión de aforo. Informativos en Teleelch Radio Marca Glorieta, con Rosemary Alonso.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 Punto es, teléfono 638 895 527 101.4 Teleelch Radio Marca y en la Crónica Deportiva Paco Gómez nos cuenta cómo hoy los de Sebastián Becas se retoman los entrenamientos para prepararse de cara. Al próximo encuentro contra el Burgos y también nos acercará declaraciones del que se ha convertido ya Pichichi del Elche Club de Fútbol de Sergio León. Hola, buenos días. La plantilla del Elche vuelve esta mañana a los entrenamientos. Será a las 10 en el 10 y Borra para preparar el... Próximo partido de Liga. Jornada número 7. Los franjiverdes se miden el sábado a las seis y media en el plantío. Frente a un Burgos que sus 7 puntos, uno menos que el Elche, los han sumado precisamente en su estadio. Dos victorias y un empate, con lo que no será ni mucho menos un partido sencillo. Para ese encuentro, Becasese tiene cuatro bajas seguras. Las de los lesionados, Alex Martín, Borja Garcés y John Chetaúlla. Y el sancionado, Mario Gaspar, que cumplirá su segundo y último partido de sancionado pero el Elche cuenta con los goles de Sergio León que ha marcado dos en los últimos dos encuentros, el de Pucela y frente al Leganés que le han dado cuatro puntos a los franjiverdes. un Sergio León que reconocía en nuestros micrófonos que ha madurado con esos 34 años que tiene que tiene cuerda para rato y que se siente un líder en el vestuario Intentarse un líder, sí, un capitán sin brazalete, ¿no? yo creo que Que Al final la experiencia es un grado y bueno, no, no soy capitán ni, ni nada por el estilo, pero, pero bueno, ahí puedo, puedo aportar la, la experiencia. Pues con sus goles se está ganando los galones y sin duda apunta de nuevo a fijo en el once titular de Sebastián Becasese para el partido frente al Burgos. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca.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 Balbandía, ya se aleja rápidamente el embolsamiento de aire frío en altura que ayer nos dejó cielos muy nubosos o cubiertos con algunos chaparrones muy localizados en la mitad oriental del municipio licitano. Se recogían cantidades entre 2, 4 o 5 litros metro cuadrado en ferriol hasta 7 litros. Durante esta noche, ya con cielos despejados, las temperaturas nocturnas han bajado. En la estación meteorológica de Telaelche hemos alcanzado una mínima en torno a los 19 grados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 La jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados. Apenas veremos algunas nubes aisladas, viento en calma por la mañana, flojo de suroeste a partir de mediodía, viento que junto al avance de la masa de aire templado hará que suban las temperaturas. Aquí en la ciudad alcanzaremos valores máximos en torno a los 29 grados, en buena parte del territorio, sobre todo en las pedanías de interior, alcanzaremos los 30 grados. Mañana jueves seguirá con nosotros la estabilidad atmosférica, pero la aproximación por el norte peninsular de una vaguada de aire en altura nos aportará algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, sobre todo durante la segunda mitad del día. Viento en calma a primeras horas, de nuevo a partir de mediodía se activará el viento flojo de suroeste, temperaturas sin cambios máximas que de nuevo rondarán los 29 grados mínimas de 19. Para el viernes el protagonista será el viento puntualmente fuerte de noroeste, rachas que podrían superar los 50 km por hora eh, por la mañana primeras horas. Veremos algo más de nubosidad, eh, pero en general la jornada estará marcada por el ambiente soleado. Las temperaturas para el viernes comenzarán a bajar máximas en torno a los 28 grados mínimas que van a rondar los 22, y durante el fin de semana, de forma puntual, nos visitará una masa de aire más frío, y esto va a provocar un descenso de las temperaturas. De hecho, las máximas para el sábado no van a superar los 25, el domingo 26, mínimas en torno a los 16-17 grados. A cambio, estará garantizada la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados.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 Nueve y media de la mañana, recuperamos aquí hoy miércoles nuestra tertulia de análisis con los periodistas habituales, nuestros colaboradores, hoy con nosotros se encuentran después de regresar de vacaciones, Sacramento Alvear, muy buenos días Sacramento, muy Buenos días. Rob. y Pedro Soriano, muy buenos días Pedro. Hola, buenos días, encantado de volver. Bien, pues vamos a analizar la actualidad que Sacramento lo ha apuntado muy bien. Si habéis estado en el extranjero no os habéis perdido lo que está pasando en Elche, porque hemos salido en, en algún que otro periódico británico y además en primera plana. Sí, sí, bueno, por lo visto, vamos a crear una revolución con el tema del carril bici, ¿no? Porque ahora ya se, se sirven a, a, a la mesa hasta amenazas de, de organizaciones nacionales para llevar al juzgado a uh -huh. este tema de levantar eh, los carriles bici, en fin, ya y, veremos y a ver y en ojo, qué. Y ojo, también tenemos a la ministra de Transición Ecológica dando al Partido Popular eh, sus críticas lógicas de que no cree en esto de la sostenibilidad, porque no solo desmantela carriles bici, sino que también eh, aplaza la implantación de las zonas de bajas emisiones y pone al Partido Popular del Che como ejemplo. Bueno, yo entiendo que lo de la sostenibilidad es bastante más amplio que el carril bici y las zonas de bajas emisiones... ...porque aquí realmente siempre hemos tenido a gala que teníamos una cantidad de vegetación en el pueblo... ...de, de los principales en, en toda Europa y que bueno, tampoco teníamos tanto riesgo de contaminación... ...como hay en otras partes de España, pero en cualquier caso lo del carril bici era, una, era un anuncio ya conocido... Y, y bueno, pues tiene distintas interpretaciones, porque cuando yo vi la, la manifestación que hubo en, en José María Buc, se presentaron más ciclistas eh, en ese momento a hacer la manifestación, a quejarse de la desaparición del carril bici, que los que hemos visto circular por allí a lo largo de los últimos años. ¿eh? O sea, es que no creas que. Por otra parte, hay otra cosa muy curiosa, y es que se ha hecho un planteamiento como que la pérdida del carril bici va a suponer eh, el atropello de ciclistas. Eh, recuerdo alguna nota de alguna concejala encargada del servicio que decía es que cuando vamos con, la, con el niño en, en la bicicleta nos pueden atropellar. Decía, a ver, estamos extralimitando ya las cosas, las estamos sacando de quicio hasta un punto... En cualquier caso, habrá sitios donde el carril bici sea necesario y sea conveniente y está muy bien y habrá otros sitios donde no. Por ejemplo, si se para el autobús en una vía pública y la ambulancia tiene que esperar a que el autobús se vuelva a poner en marcha por el, los otros dos carriles de la izquierda están ocupados por el carril bici, uh -huh. es peligroso, directamente, punto, ya está. O sea, no tiene más historias. Bueno, aquí, aquí se abre el debate, Pedro. Bueno, yo creo, vamos a ver, eh, la lucha contra la contaminación y, y la muerte de personas, que eso son datos estadísticos, no son datos... Eh, ...futuribles ni tal... ...es global, yo creo que tiene que ir en muchos sentidos... ...la zona de bajas emisiones es una... ...que los ayuntamientos, concretamente de Alicante y Elche... ...y yo digo, los más próximos de por aquí... ...y otros de otras zonas... ...pues están prorrogando, están diciendo... ...bueno ya lo haremos y lo tenemos que hacer... ...o sea que, que no les interesa tanto... ...en Elche además de ese retraso pues se ha mezclado esto... ...con, con la supresión de dos carriles bici ...claro, mmm, eh, toda piedra hace paré. Yo creo que el tráfico es un vaso comunicante. Si tú el tráfico pones una calle de dirección prohibida y abres otra, al final los conductores se, se adaptan a, a, a esas restricciones y a esas nuevas dificultades. Yo creo que en el carril bici, salvo, hombre, salvo el momento de la llegada de los niños... ...de no sé de dónde vendrían, en coche con los papás... ...porque entonces no, todavía no tenemos distrito único... ...pero lo, lo tendremos... ...sí, que lo vamos a tener, pero no lo tenemos... ...y de dónde venían, de qué lejos venían... ...que todos venían o, o la gran mayoría venía, venía en coche... ...y se produce esa saturación en esa zona... ...tú eres testigo como yo lo he sido... ...porque he vivido en esa zona eh, tres años... ...pues claro, ese es el problema... ...el problema muy puntual... Y a una hora muy puntual. Los otros carriles, incluso el que se dijo que se iba a suprimir del matadero al hospital, pues parece ser que no. Claro, si la Unión Europea nos ha dado un dinero para hacer eso y lo hemos justificado y los carriles se han hecho, pues lo lógico es que ahora haya que devolverlos. Eh, ...porque claro, si ahora decimos que no... ...y no sé si con alguna sanción... Y tal. ...es lo que está diciendo la ministra... La ministra dice, ...ojo, nos hemos comprometido... ...ustedes han pedido dinero, se les ha transferido dinero... ...y ahora no lo hacen mm -hmm. o lo han quitado... ...bueno, pero para esos dos carriles... ...concretamente que han desmantelado... ...esa subvención parece que no se ha ingresado... ...que no ha llegado... ...con lo que el alcalde repite hasta la saciedad... ...que no hay que devolver ese dinero... Vale. Hay, ...hay otra cuestión, disculpa... ...hay otra cuestión que a mí también me parece importante... ...me parece importante el tema de la planificación... ...real y efectiva... Es decir, vamos a poner los carriles de bici precisamente para eh, variar el tráfico, para hacer para que no pasen los coches por ahí realmente hay estadísticas de si hemos disminuido el uso del coche, si hemos disminuido el, el número de matriculaciones de coches en este pueblo o no, no vaya a ser que pase como la calle Ángel, que era todo maravilloso cuando íbamos, eh, atravesábamos la plaza de Baix y tal, y ahora tenemos que ir por la calle Ángel, y claro, los vecinos de la calle Ángel dicen, a ver señores, es que aquí no paramos, ha habido que poner hasta eh, contadores de velocidad eh, visibles, hay, ha aumentado los pasos de peatones, la gente se queja de la cantidad de tráfico y la cantidad de ruido, claro, es que Lo que yo veo grave es que no haya habido, no habido una planificación concreta específica de, como tú dices, de todo el pueblo, ¿qué va a ocurrir y por qué va a ocurrir. Porque la verdad es que yo no noto que haya menos tráfico. Sí, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la peatonalización. Porque la peatonalización de la corredora es precisamente lo que ha restringido el tráfico en ese tramo. Y eso sí que ha Ya, pero lo ha desviado a otro, es lo que está diciendo. Pero lo que sí facilitaba es que desde Juan Carlos, del inicio de Juan Carlos I en adelante. ...pudiera existir un carril bici... ...puesto que había menos tráfico de Exactamente, coches... ...exactamente, ¿Eh? eso es cierto... ...ahí sí, no, estábamos hablando del carril sí, bici... ...sí, sí, Luego sí, poder... sí. No, no, estamos hablando de la sostenibilidad... ...sostenibilidad, o sea que vamos por... Pa... ...estamos hablando de todo, el conjunto... ...qué es lo que pues está sí, ocurriendo... ...pues sí, efectivamente, el, lo que yo decía... ...los vasos comunicantes, lo que quitas es un problema por otro lado... ...lo, lo, claro. lo, lo puedes generar en otro, claro... claro. ...y el problema eh, es eh, lo que acaba de decir Sacramento... ...en esta ciudad están muy bien las zonas de bajas emisiones... ...está muy bien la filosofía de eh, proteger nuestra salud... Uh, ...reduciendo la contaminación de los coches... ...es el principal foco de contaminación... ...pero, ¿qué hacemos con el padrón de vehículos? Tenemos ciento y pico mil vehículos... ...no hemos reducido el número de vehículos... Pues lo hemos aumentado y eso, eso es estadística. Y los, eso vehículos, está... los, los vehículos que no se inscriben en Elche es por lo caro que está el impuesto de circulación. Se van a, a, a, se van a matricularlos a otras poblaciones porque son más baratos. Otra trampilla, pero, como la bueno, de ya, los pero, papás con los quiero niños. Decirte, quiero decirte que no es que se, no es que se haya disminuido. Claro. o sea tú, Luego, otra de las cuestiones. ¿Dónde haces las mediciones del aire de tu bueno, ¿en, ¿En qué sitios? Porque sí, yo te eh. puedo llevar a algún otro sitio. Por ejemplo, a mi calle, Concepción Arenal, vía, vía de uso preferente. ...allí nadie ha tocado absolutamente nada... ...y la zona de Carrús donde yo vivo... ...la Plaza Barcelona y todo aquel territorio... ...como sabes, está muy poblado... ...hay muchos coches y ya prácticamente no hay donde aparcar... ...se peatonaliza una calle... ...que va de ningún sitio a ningún sitio... ...no hay ni comercio ni nada... ...pero tampoco se permite circular ni aparcar... ...entonces claro, es decir... ¿Qué pasa con estos coches? Pues yo creo, Sacramento y Ros, que esta ciudad ha mejorado mucho el sistema de rondas, que yo, por ejemplo, cuando vine a Elche en aquel año, eh, no tenía ninguna. Había una por cosa supuesto, que le llamaban la, la, circunvalación, rotonda, sí. la, la circunvalación y que aquello no era ni circunvalación ni era nada. Ahora, salvo un tramo que nos falta, que es un tramo sí, que también mire, está José. dando polémica, Elche cuenta con un cinturón, o yo diría que casi uno y medio, de circunvalación por donde uno se puede desplazar de un sitio a otro de la ciudad. Uh -huh. Y lo del coche, sí que tenemos muchos coches, Dios mío, pero es que te vas al parque de Torrellano y te pones allí a las 7 de la mañana cuando empiezan a entrar los trabajadores y es aquello de un hombre un coche. Sí. O sea, pero, y ¿por yo qué? creo que habrá pero, que. Pero buscar... ¿por qué, Pedro? ¿Por claro, qué? Vamos, vamos, pero vamos a lo mismo. A... Claro, claro, ¿por qué? Es que, ¿por ¿por qué? Porque nos... no, las yo, políticas yo, de estoy... los gobiernos anteriores nos han abocado a coger el coche el coche particular y ahora que se está haciendo algo valiente decidido pues eh, se ha topado con con eh, la mitad de la población enfadada porque tenemos bueno, tantos no vehículos porque mitad, no hemos mitad, mira no, no, no el transporte público de no, verdad no, no, que, no llegaría que cree, tanto pero bueno pero, eh, Pedro el transporte público ha funcionado en esta ciudad hombre Dime, pues, sé sincero yo lo uso No, Porque creo, estás jubilado yo, y te y, y es gratuito para ti. Yo según no, mi opinión bueno, también bueno, también eso hemos, es uno de menos que sea también, gratuito, el precio bueno, tampoco no, es ningún dineral y hay bueno. tipos de abonos para todas clases y condiciones para estudiantes, para trabajadores y para y para toda clase. Pues el transporte público el yo creo que ha, ha ido mucho para, mejor últimamente dentro de, de la cualquiera. ciudad. un sí, ha sí, no digo un que, vamos, que vayamos para, que vaya. para atrás. Súbese en autobús, aire acondicionado, más confortable. Eh, buenos asientos. Pero para llegar al Parque Empresarial de Torrellano hay sí, suficientes es, líneas. Sí que ten, sí que para tenemos. llegar al polígono de Carrus hay suficientes desde Altavix o desde cualquier otro punto. Pues para, ¿Hay para, para ¿Estamos Carrus bien te conectados diría que sí. con el transporte público? Para Carrus te diría que sí, para el polígono de Torrellano te diría que no. Pues es una aberración, porque estamos hablando de miles de trabajadores. Exactamente. Y tú lo has dicho. Exactamente. Un coche, un trabajador están abocados a ellos. Exactamente. Es, o sea, ¿Cómo igual pueden desplazarse? Que, que, por cierto, con otra particularidad muy importante también, eso de un coche eh, por trabajador en el parque in industrial de Torrellano es eh, un delito porque no tienes dónde aparcar. No hay bueno, aparcamientos es públicos. Otra, claro. no, no se ha planificado eso. No, no se ha hecho nada. Y, es más, se sigue sin hacer. Y lo sabemos. No, no hay aparcamiento precisamente por eso. Pero zonas para aparcar sí que hay porque la, la, la, los aparcamientos de todas las manzanas del polígono sí. son de uso público gratuito. Bueno, eh, Mira depende, Pedro, y, y necesitamos también el coche para ir a Crevillent, a Alicante, a Denia, a cualquier punto de la provincia Porque tampoco estamos bien conectados, el tren es horrible Yo soy usuario también del tren Bueno, y cuéntame, ¿estás muy pues contento sí. con el tren? Pues no, porque hay algunos retrasos, porque Uy, hay claro. saturación de usuarios que van llenos, por cierto, no sé si lo sabes Claro que sí. lo sé Que van llenos, no, no lo he cogido, pero lo han cogido mis hijos y me dicen que tienen que ir de pie todo a el veces, tiempo. A no siempre. En ¿eh? las veces, horas punta hay, hay donde alguna se cogen punta, a primera hora de la mañana ya lo sé. y a eh, mediodía no, y por la sí, tarde. Vamos a ver, si estamos de acuerdo que, el, que, que lo que el, el vaso comunicante cogea por el, la implantación de los transportes claro. públicos que eh, completen esos itinerarios... ...que ahora mismo no se dispone... ...el Parque Industrial de Torrellano... Eh, ...una mejora de la cercanía de Alicante-Murcia... ...el tranvía que podía haber estado desde hace años... ...porque ya estaba previsto en la vía Parque... ¿Qué les hubiera costado? ¿O un autobús, ese autobús que, que anunciaba compromiso con, la, con el gobierno del Botánico? Claro, pero vamos, hacer hincapié, vamos, vamos a hacer hincapié en esas cosas y no echarle la culpa a los carriles bici no, de, que, de que son los que están entorpeciendo el tráfico. No, vamos a echarle la culpa a que tenemos una carencia de transportes públicos Para eh, Pedro, vamos paliar... A, va, va, va, es lo que estamos intentando eh, vamos va, de Vamos a ser sensatos. Mira, yo no, no quiero echar más leña al fuego ni nada, porque tampoco es una cuestión... Eh, hay un carril bici en José María Buc, que va de la Plaza Obispo Suri, a la plaza del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, va de ningún lado o iba, a ningún ese, lado. Ese iba, iba. Va de ningún lado a ningún hacia lado. Hacia y hacia para su... llegar al carril bici hasta la plaza de Obispo Shuri tienes que ir por la avenida de la Libertad con tu bicicleta y tal, o al hombro, o circulando, pedaleando allí, para eh, cuando llegas a, a la plaza del Sagrado Corazón volver a bajarte de ahí y, donde, y, y seguir andando por bicicleta por las zonas de riesgo donde te pueden atropellar los coches. bueno Entonces, pues ahora, ¿Todo eso para, qué? Ahora, ¿Hay también, zona para ahora, qué? ahora también es zona de riesgo el carril el bici que ya no existe de hoy por su aire a, a José sí, Manuel. ¿no? Pues, o sea, pues, hemos aumentado las zonas de riego lo, lo, según, según lo que se, tú acabas se, de decir. No, no. ¿no? Según el plan, la agenda 2030. <risa> hemos aumentado, pero que, claro, esa agenda 2030 que es maravillosa en todos sus extremos, como comprenderás, porque ya los políticos se encargan de que este sea... Maravillosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ahora, ahora, aplícala en tu pueblo. Ahora, no ahora no sé. aplícala en tu pueblo, a ver qué es lo que pasa. ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, la avenida Juan Carlos I, vale, de acuerdo, pues una zona, en fin, de, para conectar todo un barrio, de barrios con barrios, bien, perfecto. Pero hay calles que dicen, Oye, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Aquí por qué? Vamos a ver. Otra cosa, el aparcamiento. Es que no hay aparcamientos. Ni públicos, ni privados, ni de nada. No hay aparcamientos. Y sí, puede haber un aparcamiento en la zona de aquí del pueblo, Candalíx, o un poco más allá, bueno, donde se va a hacer el... El, el... el Candalíx será el conservatorio de música. En el aparcamiento bueno, de Candalís. Bueno, Aunque claro, el alcalde claro. dice que va a hacer un aparcamiento subterráneo gratuito, pues, que lo va a mantener, veremos. Algo habrá que hacer, porque la realidad es que los coches hay que aparcarlos en algún sitio. Yo, claro, entonces, ¿qué haces con ellos? Es que es un poco. Bueno, sí, que, mire, que que hay que estudiar. De que que el problema son los coches. <risa> el debate que sí, <risa> claro sí, para que para es para todo. Efectivamente. Para aparcar, es un para contaminar. Grave para tar... claro. Por eso estamos en la semana de la movilidad europea y hay que. Y en esta tertulia lo queremos, queremos sumarnos a esta Semana de la Movilidad Europea diciendo las consecuencias negativas que tiene el uso del coche irracional, porque lo cogemos para todo, para la, la salud y el medio ambiente de una ciudad. Y eso hay que dejarlo, yo creo que, que todos somos conscientes de ellos. Si queremos una ciudad que se respira mejor, hay que dejar el coche aparcado. Vamos a intentar ir a pie, eh, en bicicleta no todos saben ir en bicicleta pero vamos a intentar ir a pie a todos los sí, sitios sí. que no están nada lejos y, y, y caminar es saludable o coger el bus o coger el tranvía porque hay una previsión hoy, nos van a, hoy a las 12 está la consellera de movilidad en elche que creo que nos van a, a anunciar algún que otro proyecto Rodalíes no sé si a, Transporte Público eh, lo van a reforzar o no bueno la cuestión es que no hay mucho tiempo y me gustaría que me hicierais un análisis aparte de los carriles bici que evidentemente creo que es la polémica eh, que el equipo de gobierno PP y Vox ha tenido que hacer frente en este inicio del curso político pero hay más asuntos así que me gustaría que me hicierais una valoración de cómo ha comenzado eh, pues este gobierno su primer curso político eh, Pedro eh, vamos Dejando a ver. de lado los carriles bici, porque habrá sí. más debate, porque la semana que viene han convocado a todas las partes a esa mesa de movilidad. Allí se van a debatir. Eso, y es, ayer muy, mismo eso Inma, es muy positivo, y, diálogo, y claro, el diálogo y tal. Ayer mismo la concejal, la portavoz del gobierno, decía que hay más carriles bici, que las van a implantar, pero siempre desde el diálogo y el consenso. Algo que no hizo compromiso. Vale. Eh, yo me había, igual me salgo del guión, Ros, sí, no de, de, del inicio del mandato, más sí, que del claro. curso. ¿eh? Sí, porque te porque más decir que estamos hablando de los primeros A mí ha habido una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que no, por otro lado, no he visto en los columnistas ni tal, eh, no he visto que se, que se destacase el tema, y es el, el hecho de que el alcalde mm, ha ...he hecho algo que para mí me ha, me ha resultado una gran decepción... ...es que haya renunciado a presidir los plenos municipales... Uh -huh. el, el, ...el pleno y el alcalde que están en la constitución... Eh, ...yo creo que es el momento donde el alcalde es de todos los... ...los del pueblo, el que sea en este caso ilícitanos... ...es cuando preside el pleno municipal... Uh -huh. ...es el acto de soberanía, es el acto más serio, más formal que puede eh, tener un alcalde cuando preside el pleno, porque ahí se convierte precisamente en el alcalde de todos. Deja su, mm, su papel partidario y se erige un poco en el alcalde de todos los ilicitanos. A mí eso me ha causado una decepción. Él dice que admira mucho a todos los alcaldes anteriores, bueno, salvo algunos, <risa> eh, pero ninguno de esos hizo esa dejación, bueno, claro, esa claro. renuncia a ese papel institucional. ...tan casi, diríamos que sagrado, ¿no? O sea... ...y no sé los motivos por, por qué lo ha hecho... ...bueno, dice Murcia, no sé dónde, también se hace... ...no, no digo que sea una ilegalidad... ...porque si fuera una ilegalidad el secretario ya se lo habría feado... ...se baja... ...a la bancada partidaria de su partido... ...y ahí... Uh -huh. ...entran los rifirrafes que tal... ...con lo cual se desnaturaliza como alcalde... ...¿qué pasa? ¿no, no tiene bancada? ¿no se fía? ...de que la respuesta de, de la defensa de su gestión... Eh, ...esté bien respaldada por alguno de sus compañeros de, de partido... Uh -huh. No sé, a mí eso me ha decepcionado. vale ¿Y qué más te ha decepcionado? de No, bueno, hay cosas, que, hay cosas que me han gustado. vale pues o sea, A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, la acción en la Plaza Bais y en las otras oficinas de la OMAC el sombraje, para ¿no? proteger a tal. El que se haya enfrentado a un arquitecto que, según parece, defendía su proyecto a capa y espada y se negaba a que eso se pusiera, decir, oye, aquí el que manda es el alcalde. Aquí el que manda es el pueblo, porque tengo su representación. Y estas personas están sufriendo aquí ...y están, lo están pasando mal... ...y estas personas son personas... ...de donde vengan, de donde sean... ...ilicitanos, no ilicitanos... ...o los que vengan, uh -huh. eso me ha gustado... ...me ha gustado también que se anuncia... Eh, ...mano más severa... ...con los contenedores esparcidos... ...por el campo de Elche... ...que uh -huh. yo sí que los recorro también... ...ahí sí, en coche, sí ahí, ahí me culpa los voy, voy en coche... Y, y, y veo el, que ir en el, de, el desastre, <risa> que soy asmático y no me fatigo, y, y veo el desastre que se organiza. Lo de los distritos y la mayor autonomía de las pedanías, de entrada está bien, pero ojo, ojo, ojo. Ya cuando se construyó en el Alte, aquel edificio, se puso un reloj, yo le dije al alcalde Diego Macía, parece el ayuntamiento. Mm -hmm. Y no sé qué me dijo así por lo bajini, pero no, no fue muy agradable. El caso es que... Y luego, bueno, pues ya te digo, pues en el otro lado de la balanza pues tenemos los carros de tal. Y lo del... Por ejemplo, una cosa que a mí ni fu ni fa... Eh, bueno, ni fu ni fa la cruz. La cruz de los caídos. La cruz de los caídos. Mm, lo que sí me ha molestado es que se suprima el centro de... Interpretación de, de, de la guerra civil. De la guerra civil. Y, y vuelvo a reiterar lo que creo que dije en esta tertulia, ojo, estamos ante un monumento republicano, sí, bueno. he leído las crónicas, se inauguró sí, sí, sí. el 14 de abril Utilitaron, de 1932 sí. y vino López Orozco, incluso el diputado ilicitano, sí, sí, sí. en procesión, bueno, en manifestación cívica desde la plaza de Weiss uh -huh. hasta el paseo de Germanías a inaugurar ese monumento. luego caídos por Dios y por España, bueno, o sea, eso se ha quitado y se deja la, a mí la cruz. La es es bastante fea, dicho sea de reír. Bueno, pero no deja de ser, no deja de ser un bueno, monumento de Santiago Pérez Aracil. Que a dicen, mí no me molesta. Bueno, eh, y patrimonial. Podía haberse trasladado a otro lugar. Eh, no me has incluido ahí ni lo de qué te parece la decisión de suspender de forma cautelar las licencias para las plantas solares y el pleno extraordinario que nos convocó el alcalde. Vamos a ver lo para de. Para la... hablar de la dama. Lo de, la, lo de las placas solares, pues sí, creo que hay que poner orden. O sea, una suspensión cautelar. No sé cómo está la normativa. ¿Quién manda aquí? No sé quién no, manda. El, el problema es que... El si el gobierno es que la, central, el, el autonómico o el municipal. El anterior el, ayuntamiento, el, con los vecinos aquí exactamente, quejándose, exactamente, protestando, exactamente. diciendo no que los lo iban a expropiar no por no la cara, hizo. por tal, no hicieron absolutamente nada. Ni conceder, ni negar, ni nada. O sea, no hicieron absolutamente nada. Lo normal es que bueno, haya una reglamentación sobre qué se puede hacer, dónde, cómo y por qué... Sí, pero tú no vas a poner unas plantas solares para empezar a talar pinos de una Ayer zona Ayer le pregunté a la variedad. agrícola de, Oma, un, de un pobre... Es, eso sí parte que va agríc... contra leyes superiores, pero, eh, pero, yeah. uh, tú plantear una planta solar para que te expropie el ayuntamiento para dársela a una compañía para... Bueno, no, es, eso yo no lo he visto, bueno, pero en fin, no, yo, yo he visto, sí, sí, sí, yo he visto sí, sí, sí, propietarios ha sí, que han sí, sí, arrendado sí. sus terrenos a compañías de placas claro. solares, la más grande en Perleta, porque conozco a la familia y sé que ha sido un arriendo de la finca. Y, y, no, y a, mí, a mí ningún propietario ha han el sal, limonero, terreno sí, ¿sí, agrícola convertido en una sí, actividad industrial. Sí, o sea, y ahora lo es que volvemos y, a la de siempre. Pero lo de las expropiaciones puede que exista, pero yo no he hablado con nadie que le hayan expropiado en el No, no, no, el asunto de los propietarios o los que querían tener la plantas solares eh, argumentaban que eso es legalmente posible sí que era posible por Tenían tanto temor hay un, la gente podía... entró en pánico decir a ver claro. me van a quitar a mí mi finca no no es, yo creo que eso bueno no la sé cuestión si está aquí, la pero, pero cuestión eso no es una que... carretera ver, pero, la carretera sí que hace expropiación pero hay, forzosa, en esa, pero esa no. en esa decisión hay sentido común porque ayer la portavoz del gobierno lo decía Vamos a hacer una ordenanza para limitar eh, sí. dónde y porque las plantas solares hay que ponerlas, porque lo necesitamos, es energía renovable para abaratar costes y es una energía limpia, pero ¿de qué forma? dónde uh -huh. cómo es lo que decían todos los colectivos vamos a ponerlo en, en suelo que no, no es fértil uh -huh. eh, pero claro para eso como el plan general no lo contempla hay que hacer una una ordenanza una normativa no, vamos en, a sus en Perletas han arrancado naranjos y limoneros pero los vecinos han dicho menos agua que utiliza este o sea claro además bueno, es que tocamos eso es que todo también de, viene también de, viene todo tal sí, sí. y lo del pleno de la dama, pues yo pues bien pues que hagan plenos haga asociaciones cívicas, manifestaciones y tal pero creo que lo llevo diciendo aquí dos años o tres en esta misma tertulia yeah. la dama no está para venir, como el tiempo no está para llover, pues la, la dama... Pues mira se lo voy a preguntar a Sacramento porque <ríe> él es de la real orden, sí, sí, venga sí. vamos a ver Sacramento, ¿hay ilusión en este pueblo por movilizarse como ha aclamado el alcalde en el pleno extraordinario? A ver, yo... Porque a mí me parece, vamos, que Que yo creo que se han columpiado con esto. ¿De verdad crees que el pueblo de Elche en estos momentos quiere ver, manifestarse y movilizarse a, para que... A ver, una, una, una, la cosa, una cosa es... A ver, eh, a ver cómo sales de aquí. Una cosa es la decisión <ríe> política de lo que hay que hacer, o el pensamiento político de lo que hay que hacer, y otra cosa es la realidad de la ciudadanía y de lo que va a ocurrir. Eh, a ver, en Elche existe un, un, una idea que, que sobrevuela siempre por los licitar, eh, de, en los ilicitanos diciendo que la dama debería estar aquí. Y el ayuntamiento, pues en un momento de terminador responde que ya están cansados porque todo es un tema político, el que venga o el que no venga, independientemente de lo que digan los técnicos, que el informe era, el mismo informe era este, que el de 2006 mm -hmm. cuando vino. Sí, eh, pero cíñete eh, a la pregunta, eh, ¿hay ilusión por movilizarse, como dice el alcalde? Yo creo que sí, hay que saber cómo Así hay que es? movilizar. Sí, sí, el asunto es cómo hay que movilizarse. ¿Cómo hay que movilizarse? ¿Qué es todavía lo que hay no que hacer? ¿Todavía no lo tienen claro? No, pero recuerda, recuérdate que hace también unos cuantos años en esta Irma Tertulia decíamos... ...es que el alcalde no va con el zapato y da zapatazo sí. encima de la mesa para pedir Es que no lo hacen, es que no sé qué. Móntate tres autobuses, te pagan en la puerta y... Bueno, ¿Y este, eso es lo que vamos a hacer? Supongo que algunas... No sé. Nos es, vamos es, al man. Es un plan Es un plan por decidir todavía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es muy difícil que la dama venga... Definitivamente imposible, temporalmente, bueno, pues depende de voluntades políticas, no depende de ninguna vamos, otra va Vamos a hacer por un, y protegerlo. por un segundo, vamos a hacer política ficción. <ríe> vamos a pensar que Feijó se presenta la semana que viene y resulta investido presidente del gobierno. Eso sí. es ciencia ficción, ¿no? Eso es política ficción, sí. ¿Qué haría Pablo Ruz? Pues ir a pedir al ministro de Cultura pedir, que venga la dama. Y cuando el ministro de Cultura de Feijó le dijera, querido Pablo, el tiempo no está para llover o la dama no está ya. para salir, ¿qué haría Pablo Ruz? Entonces saldrá. Volveríamos al autobús. Saldrá también Carlos Mazón para decir, hemos traído a los guerreros de Xi'an desde China y no bueno, ha pasado nada. De acuerdo. Aquí, imagínate si también. podemos traer. Estoy de acuerdo. La dama es Estoy de, de, Madrid. de sí. ¿Eso lo diría Carlos Mazón a Feijó, presidente del gobierno? Creo que sí? sí. Espero que sí. Esperas pues como miembro sí. de la Real Orden, espero que sí. Bueno, pues mira, eso <ríe> o sea, podemos hacer una quiniela. Lo pues eh, sí. que pasa es que el resultado más difícil es que Feijó se ha investido mm, como presidente del gobierno. El, la semana que viene, no sé vale, si no hay elecciones o lo que sea, ya veríamos. No me habéis, no me habéis eh, entrado a debatir el por qué un pleno extraordinario, Pedro, el alcalde. pues no, lo, lo dijo el alcalde, es decir, tanto Héctor como, ta, como... Tan enfadado salió de la entrevista con eh, Miquel Iseta... Debió salir enfadado porque en realidad no se trajo nada, es decir, no se trajo ni la, ni la presencia de la dama de, que venga aquí, ni una subvención para el misterio mayor de la que tiene, ni un compromiso para... A, potenciar las excavaciones de la alcudia, con lo cual, claro, el, el, el Ministerio de Cultura le dijo, na, no pidas, que no te vamos a dar absolutamente nada. ¿no? Y claro, se vino enfadado pues, por, ese, por ese motivo. ¿no? De todas formas, él lo... Eh, lo ¿Será porque yo, el Gobierno está en funciones y tenemos no, un presupuesto no, no, prorrogado? No, no, no lo sé, Pedro, no, es por cualquier cosa, pero el caso... Bueno, que esa tú, es la o sea, interpretación también lugar que de, de, ha hecho, en que, lugar le dije, darle, que le dijeron todo eso, no sé el, el ministro que dijo. En lugar de dijo. darle una larga cambiada todo es no, pues dice, oye, mira, como estamos en esta situación de provisionalidad, vamos a estudiarlo, a ver si después la siguiente pues no, pues no y, no, y no en cualquier caso, lo que él dijo era pero, pero eso que... ha sido su versión, la versión de Pablo claro, Rubén. claro, claro, vale. ha sido su versión, es que Iceta vale. no ha escrito aquí para decir esto no es verdad ¿eh? no, no, no o sea, bueno, pero es que pasos, Iceta tampoco... tampoco tiene que estar saliendo a no, todo no, no, no, los... el delegado a, del gobierno a, a... de Alicante ni a, nadie, eh, o sea, claro. no ha habido nadie bueno, Miquel Iceta, eh, sí que sale en sus redes sociales con algún que otro tuit no es que yo no lo sigo <ríe> vale. <Yo tampoco>. pues, <ríe> pues salen, eh, los ministros de funciones salen con algún que otro tuit, refiriéndose Ay, che. Sí. Yo, yo me gustaría, fíjate, voy a proponerte un tema que me, que me gusta especialmente, eh, sobre todo por el tema de estos no, de movilidad. No hay, no hay minutos. No, ya. Hay, no hay minutos. Te voy a pro proponer un tema. O sea, He oído que hay intenciones de... Empezar a poner bares y sillas ya, en ya. la corredora. Pero de eso no, no quiero abordarlo en esta tertulia porque todavía no lo he hablado con el equipo de gobierno. Cuando tenga declaraciones en la tertulia política del martes sobre si van a llenar la corredora de terrazas y bares y cafeterías... Entonces, hablaremos. ¿vale? Pues va a valer eh, la pena no, hablarlo no. porque al final nos vamos a quedar con no, bares pero, pero sin centro del pueblo. Pero hay que preguntarle. Hay que vamos, pero hay que preguntarle pregúntale al carrera Ample... a ver al, cómo está. Eh, no, hay que preguntarle al equipo de gobierno si lo va a hacer, si va a modificar la ordenanza. A El Salvador. Efectivamente. La, o el hospital, perdón. Eh, bueno, la cuestión es eh, que a ti te ha decepcionado algunas cosas del alcalde, pero Sacramento no nos has dicho nada del inicio del curso político. ¿Qué te ha decepcionado y qué aplaudes? No, o sea, yo aplaudo precisamente lo de la OMAC. Eso me parece una decisión al segundo mm -hmm. día, fabulosa, porque fue absolutamente increíble, independientemente con quien hubiera que pero enfrentarse. Pero te doy un pero, minuto para decirlo. Eh, eh, en realidad, OMAC, eh, to, todo esto está en una situación de provisionalidad, está empezando a hacer las cosas. Mm -hmm. Lo que yo, además, se lo dije a... a, a al alcalde, va demasiado rápido ¿qué necesidades tienes de hacer en cuatro días en un mes todo lo que se te ha ocurrido hacer o todo lo que sea en tu programa electoral? vete con calma porque habrá que pensar las cosas más despacio me dijo, no, no, no, esto hay que tomar medidas ya, drásticamente, no, ya, venga, cuanto antes cuanto antes mejor, le dije, bueno, pues de acuerdo no creo que sea la mejor solución, la mejor forma de trabajar para un político que tiene cuatro años por delante Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El tema de los, eh, de los carriles bici es que ha sido el tema que iba a ser más conflictivo, uh -huh. que ha puesto en evidencia eh, la capacidad de convocatoria de manifestaciones de la izquierda y la escasa, la escasa posibilidad por parte de la derecha para hacer ningún tipo de, de contramedidas, por ejemplo, emplear sí, un término militar. alternativa. <ríe> bueno, Sobre lo, algo... ver, lo, veremos, lo <ríe> veremos la semana que viene en la mesa de movilidad. Bueno, vamos a verlo. Y en realidad es bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo, habiendo tenido la experiencia de su propio partido uh -huh. con la Junta de Participación Vecinal, no creo que sea una buena política la distribución de distritos que se quiere hacer. No creo que sea bueno. Pero bueno ¿Por, verdad, qué? ¿Por qué? Pues porque no, porque es más gente a debatir, más reuniones a tener, más gente utilizada, cuando a la hora de la verdad hay... Cinco, seis, siete, no sé cuántos concejales hay. Los concejales que haya son los que tienen que tomar la ya. decisión. Mucha gente de... Bueno. Claro, ¿tú qué vas a meter? Eh, esto es lo de siempre. De si no quieres pedanía, hacer nada, claro, eh, monta, monta una comisión. Una comisión. Claro. Que estamos la de siempre, ¿no? <ríe> Muchas gracias, Sacramento. Muchas gracias, Pedro. Ha sido Nos un placer. Nos volvemos otra vez a ver en... Eh, Cuando usted diga. En otra semana. Exactamente. Y hablaremos de, de más cosas. Porque este gobierno va muy deprisa, como ha dicho Sacramento.